Van de kust naar en pasarla bien, no niet, dijo nada, niet, niet, de niet, y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda y niet, niet, niet, canta alegría Digo, ganó Racing ¿Qué pasó? No, no, venimos, más, ¿sí? no? Racing, ¿sí? no, no venimos más No venimos más No venimos ¿sí? más Paraíso, vamos Vamos a tomar algo para eso Macho, tranquilos, ¿eh? tranquilos ¿Qué quieres? No que cantemos No, no, canten tranquilos ¿Cuántas veces estás con Paraíso en el piso Y disfrutar esta mesa hermosa de tres? Tengo la desgracia de hacerlo de cinco años No, entonces hay que disfrutarla Por eso mismo Sí, qué, oh. ¡Qué grande gloria Estefa! Mira ¡Qué bien, estamos eh! Todos hoy ¿Cómo eh. estamos? Hoy? Muy bien, eh. Bueno, buen día para todos, bienvenidos. Buen día, eh. buen día. Esto es Racing. Sí, señor. Sí, más claro que nunca. Nunca deja de serlo. 11 y 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires, día muy lindo, muy lindo. Eh, con 17-18 grados, no se esperan lluvias. Un día casi ideal. Esperando, obviamente, por el domingo, cuando la academia 18-15... 18-15, finalmente, ¿no? 18, 15 18, No se 18, cambia 15. hoy, mañana, no pasa nada, ¿no? La, la no, no sé, no. Bueno, no pero... Digo. No pongo las manos en el fuego, por segura y compañía, porque bien. me prendo fuego todas las manos, ¿no? me, me, me quedo manco. Sí. No, no hay ninguna posibilidad. Manco. Pero bueno, por ahora es domingo 18-15, Boca Racing en La Bombonera. En La Bombonera. Eh. Y por bien. ahora es Copa Argentina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 Federico Belliboy Fede. que tiene una estadística rara no, con ole, Racing no le no, molaron no, no, no le molaron no le no le una estadística impecable Hablemos le otra cosa vale. para decir bueno eh, venimos nueve, si nueve, tar, nueve tarjetitas rojas en 11 partidos dirigidos ¿no? bueno ya empezamos metimos tres amonestados en siete mil hace 2 años no dirige Racing Belliboy y tampoco hace mucho no dirige a Boca primera fecha creo que fue con Newell. Me parece que fue la primera o fecha o, con Newell. Bueno. Capaz que estoy diciendo una pavada. No, no, me parece que estás en no lo sí. cierto. Pero me parece que, bueno, no sería la primera vez que diga una no, pavada tampoco. ¿no? no, no, no, por eso mismo, una más, una menos. Hoy día gel no sabía, eh, avísame. No, no es gel, no, no es gel. ¿Dónde te querés meter, Robert? ¿Dónde te vas a meter el gel? Rubinstein, por favor, Rubinstein. Tiene 43 pelos locos. Mm. 44 porque siempre para no, 44 porque tienes uno encarnado entonces 44 sí, ¿no? mm. los, los otros 43 son son que vienen de casualidad Bueno, eh, el domingo la academia decíamos, eh, en La Bombonera, un partido del cual empezamos a analizar... La gente sabe que hay jugamos 6 4, no sabe la gente que jugamos no no nos sabe. Boca, sí, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe la gente. Muchos cambios, mamadera... Qué muchos... graciosos están los muchachos hoy, ¿eh? Sí, señora cómo están las están las chicas que traigo a veces. Más. Hace bueno, dos semanas que eh, perdemos, ¿qué quiere que haga? Sí, me tengo que <risa> alegrar con algo. Digo, eh, partido que tendrá muchos cambios... El nada más leo nos cuenta Que bien paraíso ayer, ¿eh? Usted no vino para para eso 11 y 7. Sí, dio el equipo. estaba Panchito Masil del equipo? Sí? Ah, está bien, lo va a hacer. Y bueno, es de Curio América, ¿eh? Lo sabíamos el lunes, esto, bueno, eh, el, el domingo a la hora de terminar el partido. No le quite mérito, ¿por qué? Le el mérito, al crédito de San Cristóbal. Ahí está. Le el, el crédito. El crédito de San Cristóbal es cachito. Bueno.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 Eh, viene de jugar la B Nacional, viene de Ferro, cambio de miedo? categoría, no, cambio de club, residencia al campeonato, en el entrenamiento parece es todo que correcto. La rompía en es la todo temporada. correcto temporada sí. y el primer partido en San Juan además del gol jugó muy bien, bueno pero contra jugó el, el Citizen no lo hizo mal tampoco, contra el Partido No pero después, se intrasceden, intrasceden, no, se ah, después de la lente después la lesión no le puso más no y bueno bueno perdió el puesto pero también perdió el puesto porque Centurión entró bien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 Contra Lanús tuvo algún momento interesante. Coincidió con Paradiso. Y, y el partido anterior también. Bueno, bueno, no me disgustó para nada. Quiero decir. Yo creo que puede, puede dar bastante. Puede dar bastante. Y decir, Castillón. Castillón no es un mal jugador tampoco. A ver. Por eso digo. Castillón es Bow. Castillón bueno, Bow no, Bueno, pero no, comparar, no está jugando. No, no es que bueno, entra. Bueno, qué no es sé bueno, yo. Bueno. Eh, Erwin Ábalos. Me parece. Me parece no, que no, el, el, el recambio no es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 Y Bow. Para mí la gran oportunidad. Es la, tiene la gran Acuña, chance. Eh. Para mí la tiene Acuña, pero ¿no? muchachos, el, el, el torneo pasado estaba vieto, viola y, y anduvieron mal. No y viola sí, no. fue un desastre. Y entonces... ¿viste? Pero, pero, pero lo lo, lo pones a vos. Jugó un partido y medio y jugó para seis puntos. No jugó para menos, eh. Para mí no jugó 6 puntos, pero bueno, para mí sí. juego 5 puntos cómodo, tranquilo, digo. Porque tiene el apellido. El único que tiene. No, no, no. Porque no, tiene el apellido. Si no, vos no, vas a ver el partido de reserva, no sabés quién es el 9, decís. Si... No, che, no, no, el, el que recibe de espalda pone bien el cuerpo, Martín, eh. Descarga bien, Martín, se mueve nube, bien. Eso, la, con eso la, nube, dirías. Con la nupa de una vez al arco. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver un 9 que tenga.? No un solo tiro largo no, y no cada si no centro estuvo. que voló por el área no no uno, no acá. pero descargó bien no no estás injusto, ¿De quién están hablando de bow no injusto una sola vez claro. arco. no es nueve de área ese es el gran error está bien, pero si jugo, se quiere cuando a mí me, me vendieron a bow como el reemplazante natural sí. de milito bueno para mí ese es un error bueno. si bueno. decir que llega bow bueno. para sumar para tener una variante más en ataque uh -huh. ahí lo acepto más cerca de lo pero no puede ser reemplazante natural de milito nunca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 ¿A qué me refiero con esto? Digo que, volviendo a lo que decía Leo, para mí lo único que tiene chances, estas que plantea Leo, de demostrar es Acuña. Porque irremediablemente. Si vos, vos hace dos goles, la bombonera, ¿vos te ah, crees que no, no tiene? Juega mi mito, no, juega milito. No digo que no pero el tío ah. para tres semanas más, para es, dos, dos semanas parte, más. Sí, no. Para Castillón. Y, y te redonde, sí, Leo. Sí, Por más que la rompan Castillón y Bou cuando se recuperen 10 días, 15, 20 días, van a jugar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 Pero ojo con eso. También hay que saber quién puede ser el primer recambio para cualquiera de los delanteros que se caiga. Copark, se tío, tiene no, que ganar no, ese no, lugar no, también. lo demostró, Coca. El recambio de Aucho va a ser Castillo y el recambio de Milito va a ser Pou porque vos mismo dijiste que Rentería no lo quiere. Listo, ya lo tenés. No, ¿sí? no lo quiere. Y, y bueno, entonces... y se está, se está Para mí el técnico de Racing se está equivocando feo con Rentería. No, pues no lo quiera. Está en todo su derecho, Coca...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 Con Centurión, con Aucci y con Milito. Usted quiere poner a Cuña de doble cinco de enganche. No, no, no. Ah, ¿cuál, no, no, no. Es, ¿Cuál es la.? ¿En dónde? Vuelve para izquierda. De cinco a él le gusta gastón Suelto Centurión, de dice. Ah, mío. suelto no, centurión. Suelte, centurión. Centurión. de win izquierdo, Aucci de win derecho y Milito como centro delantero. Nada más. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Gustavo Bow. No, Ayer este, tuve la posibilidad de hablar mano a mano con él después del entrenamiento. Eh, salió en vivo eh, esta nota. Eh, bueno, gran parte de esta nota.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 Planeta C.C. Chin Ropa e indumentaria para hombres La mejor variedad de diseño y confección Planeta C.C. Chin Cuenca, 333 capital Teléfono 4637-6391 Por un Racing gestionado en forma seria, profesional e inteligente En diciembre, junio presidente Racing unido El cambio ya empezó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 con Radio Argentina y déjenos un mensaje 45 35 5700 nosotros queremos escuchar Hola buen día muchachos de este Racing habla Juan de Martínez indignado otra vez con la AFA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 por Coca. Hace dos meses mientras once veintitrés minutos, segundo bloque de estos Racing Paraíso, cuénteme. Bueno, le voy a contar una buena una noticia. Por fin, Una buena es, noticia. Hoy estoy, Pablo. hoy estoy con el vaso medio lleno, ¿De qué? no medio vacío. ¿De qué? Y de alguna bebida espiritual, ¿no? <risa> no, <risa> no, claro. No espiritual y no ah, es sí, tiene, que no la va a conocer. Vamos, no, no, no se haga, el que no sabe, el, el distraído. No sé qué es una bebida espiritual. Una bebida espiritual, una que te eleva al el espíritu. La palabra lo dice. Está perfecto. ¿Por qué le llama espíritu? Está bien, ja, eléva, te está entendido. Te bien, eleva, te no eleva, te, te eleva.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 Buen día, ¿cómo estamos? Bien. Ahí en el piso, un saludo a todos. Muchas bueno, gracias, qué amable que es, muy bien no, Costa, bien, eh, bien, muy bien. Sí, Costa, está muy sí, bien. Está muy es una bien. radio que siempre la escucho. Muy bien, muy bien. Bueno Costa, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de lo que nos estaba comentando Leo, de este acuerdo con, con la gente de, de, de Ferroaires para anexar una cantidad importante de metros cuadrados para, para el predio tita.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 Bien, bien, bien. Más o menos, no sabe, sabe la, la camisa que tiene. No sabe los mates que hace usted, realmente eh, ya, bueno, ya no, no podemos. Pero... Bueno. Le quería preguntar cómo, cómo anda a porque es otro de los puntos fuertes que en estos últimos días, últimos meses estoy viendo por, por fotos y, y por diferentes lugares, que va avanzando. Bueno, cuéntenle un poquito a de Racing cómo, cómo anda sí, el tema de Seiza. ellos eh, estamos yendo... Eh,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 Se ¿no? ríe, ¿no? sí, sí, sí, sí, un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Mario Costa, integrante del Comité del Periodista, comentándonos acerca de esto que, que hablaba Leo de estas 31.000 eh, hectáreas, ¿no, Leo? John? No, no, no, 31.000 metros, ¿Metro metros cuadrados. Perdón. Metros cuadrados. hectárea ah, yeah, sería, podemos no, no, no, no. construir dos sí. canchas ahí. Wow. Porque estaba con otra cosa no, no, y claro. seguí hablando, pensando en otra cosa. Ah, sí, hay presencia. Eh, eh, presencia eh, que llegaba, viste, del otro lado. antes pero... eh, Después de la tanda, y antes de irme.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 ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar.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 Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Me voy de sopín.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 11.35 hacer bloque de estos racing con una roya en el avión ¿Tenemos? por la nana por la nana por, por la nana sí. Sí. Sí. Sí. Sí. tenemos al crédito de floresta en la mesa qué empinchado está hoy eh no, no, no. sí, normal vino buen, de lila. buen día para todos buenas noches vino de lila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 Veo que Voy a contar algo y me voy. ¿Qué significa para para? para ¿Qué significa esta pulserita de corde, de es que es acorde, acorde al Me la regaló mi hermana que ¿sí? me la trajo de Brasil. Pero sí, ¿sí? se puso ¿sí? el, el hilo ¿sí? que le pone a las cajas de pizza sí, sí, sí, Morris. ¿Qué ¿tú va? Morris. ¿Qué ¿tú bárbaro, ¿Te crees eso? Me dijo que eso está la en el 11 un pullover que se deshilachó. Qué bárbaro. No, bueno, mi hermana fue a Brasil, tiene que ver, la pudo comprar comprado en Once, pero yo le creo. Qué bárbaro. No sé cómo usted tan increíble. Qué bárbaro, Es un escéptico total. Rubinstein. Pido, Rubinstein, ¿usted tiene una bomba? No, no, no Informa está. ¿Qué es informa cuán... está. ¿hace, cuán... <risa> ¿Hace cuánto ¿Qué? fue la presentación de... de Cunio y el Trinomio? ¿Qué? Un mes, ¿Un mes sí. ¿En sí. dónde fue? En la rural ¿En dónde? La rural La rural uh -huh. La rural, la zona de pal pal Palermo Sí, mm. ¿Qué pasó? claro hay caballo, toro, el caballo. vaca, es la rural, bueno, es colazo también, es colazo. Lo que le gusta morri, maquinita, sí, claro, ah. si vos la conocés por la máquina, morri maquinita <risa> sí bien dale anote la rural, eh, para qué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 No, después era otro Torres, ¿no? Después eh, dijeron otro, que era otro Roberto Torres, Torres con otro Bueno, para, para despejar dudas Lo tenemos a Roberto Torres En línea, integrante de comisión directiva eh, Roberto, buen día, Diego Corrente, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un saludo a la mesa, a todos los chicos bueno, tengan, buen hola, hola buen día eh, Bueno, Roberto, ¿puedes aclarar esta situación que se ha debido hacer Y que comentaba Leo recién, este rumor Que ha salido por los foros Y, y, y por todos lados, ¿no? Del mundo Racing, adjudicándote A vos y a Chodini firmas en la lista de Jiménez bueno en el caso de Choini él viajó por trabajo ayer no no está en el país así que bueno en ese caso no no lo puedo aclarar porque no, no está en el país uh -huh. en el caso personal yo el día de ayer estaba, estaba en el segundo cumpliendo funciones como presidente de la Junta Electoral y ya, ya está funcionando porque está Dios. Uh -huh. Diciembre, y sí me llegaron comentarios de redes sociales, y WhatsApp, email, de que mi nombre figuraba en la lista de la barista de la agrupación que intenta ser reconocida, eh, que es la agrupación Unidos por Racing de Miguel Jiménez. Eh, en reunión de comisión directiva, eh, Gustavo Ledwood, uh -huh. quien es el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 Obviamente, no soy yo quien este, está allí en la lista con Mabalita de la administración que todavía no ha tenido reconocimiento este, de parte de Comisión Directiva porque le faltan algunos requisitos, pero bueno, eso es todo. Torres, buen día. Paradiso le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Paradiso? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, muy bien. Me llega otra información. Eh, sí. ¿Qué que hay? A ver, eh, en esa planilla de Excel... Sí.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 como balistas sin la firma obviamente si no está la firma porque vos no aprobaste esto pero cómo tomas que la agrupación de Jiménez ponga tu nombre ahí en una eh, lista de avalistas yo en el día de ayer le, le envié un mensaje de whatsapp manifestando mi desagrado y pidiendo que bueno que se me aclare esta situación entendiendo que debe haber sido sí. por equivocación no, no entiendo que, que fue de otra manera eh, como lo tomo, obviamente que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 le faltan algunos requisitos, y estos requisitos son varios, digo eh, demasiados requisitos porque faltan menos de dos meses eh, y si la comisión directiva no lo ha reconocido aún eh, a un candidato que se es, está postulando y firme ¿Quién me está dicho Pero que va a tienen, ¿no? tienen un tiempo prudente por delante todavía como no. para para solucionarlo la comisión directiva no va a, a avalar una presentación de una agrupación sino uh -huh. da cumplimiento a lo que rige nuestro estatuto. Al día de la fecha, eh, en los últimos meses, sí. se han reconocido varias agrupaciones. Uh -huh. Al día de la fecha, el Unido por Racing todavía... No se ha reconocido. Sino, bueno, yo, yo agrego, agrego información sí. que tengo.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 Vence la fecha para presentar los, mm. los candidatos, las listas... 14 de el... diciembre, perdóname Roberto, 14 de diciembre está confirmado que es... Eh, eh, no, elecciones. Eh, eh, es una fecha tentativa Atentativa. que todavía no está confirmada, okay. todavía no está confirmada... ...el estatuto habla de que de comicio debe des desarrollarse la primera quincena del mes de diciembre... ...eso lo dice el estatuto... Eh, ...después, por ejemplo, ayer se aprobó, consensuado con todas las agrupaciones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 Como dice no, el yo, no yo no estuve en AFA, lo, lo desconozco, pero eh, tengamos en cuenta que, que Andremo se lo ve cuando camina. Sí, pero después protestamos, sí, por es eso digo. Muy por, muy eso pregunto, frase, ¿eh? ¿eh? por eso pregunto, Roberto, ¿eh? porque después protestamos. Eh, por antedatado, no se puede evaluar. Ustedes me han escuchado muy crítico de Rapalini y mucho más de Merlos, no. de, del árbitro. Así que, por adelantado, me parece que abrir juicio de valor y hacer una conjetura.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 que en este momento no se está escuchando un, bueno. be un beso grande para Nancy, también aprovecho para saludar a un amigo Cuca que tiene un problema en un ojo, también el saludo para Cuca, ah, por, suerte, por, sí, por sí. suerte el problema lo no tiene el ojo, no el, el oído por lo tanto puede escuchar tranquilamente, no bueno, ¿eh? me venga a ver bueno. el problema de los dos, bueno, el ojo, el ojo, hace mucho, tiene el ojo la vista, amor, sí, gracias, gracias. Torres, un abrazo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 No lo conozco a Jiménez. Me Acá acaba de mandar suficiente. un mensaje. No lo conozco a Jiménez. Es suficiente. suficiente. suficiente. Ninguno de los dos ver... está implicado en la agrupación de Jiménez. Rápido, última de la vamos, vamos, vamos, vamos. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing, esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570.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 Rápidamente, no nos queda tiempo Fútbol, por favor, para ir Hay práctica de fútbol sí, sí. en el estadio Juan Domingo Perón En el cilindro Está probando el equipo que ayer la damos a conocer ¿eh? sí. Esto es lo que me están diciendo Se está desarrollando una práctica de fútbol Con Saja, Pichud, Lolo, Cabral, Grini uh -huh. Díaz, Videla, Agüed Luli Agüed Marcos, El Huevo Acuña sí. y adelante Castillón y Bou Se perfila a este equipo Obviamente Para enfrentar a... a Boca el domingo sí. 18-15, arbitraje de Belly Goy mm. en la bombonera. Cambia para no cambiar nada. <coughs> ¿Qué... ¿Por qué tiras a bomba en el final? Bueno, pues, Nos fuimos. Con la bomba de Morri... Lo banco a Boca <risa> a muerto, bueno, vale, hasta la ¿Sí? fecha ¿Sí? 10-12 lo banco a Morri. Listo, ¿Sí, perfecto. ¿Se nota? Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir, distribuye y comercializa en la Argentina, MIF Distribuidora, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana, ventas arroba mifdistribuidora.com.ar